Radio Udem presenta Globales, una ventana al mundo Comentarios y análisis con una perspectiva internacional Presentada por Juan Carlos Guerra Maestro de Sociología y Ciencia Política ¿Qué tal, cómo están, estimados radioscuchos? Bienvenidos una vez más a Globales el día de hoy, jueves 4 de febrero, estará platicando sobre la cruzada global que se está planeando en el Ejecutivo, en la Presidencia de los Estados Unidos. Barack Obama quiere que el, el Senado le suelte todos los poderes para poder técnicamente derrotar ahora sí a ISIS. Y para ello hay que, sí, violar la Constitución para poder hacer esto mientras por otro lado el espectáculo de las candidaturas allá en Iowa nos mantienen entretenidos, haciéndonos creer que todavía hay gobernabilidad en ese sentido. Por eso, como siempre, líneas abiertas 8336-6162-8336-4203. Patricio Sada, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, contento de estar aquí. Gracias por tenerme de vuelta. Gracias. Bienvenidos. Están escuchando también. Pues bueno, hace un par de semanas, Pato, eh, cuando estaba esto ahí en Oregón, uh -huh. que unos, eh, no bueno, sabemos qué eran, pero armados, unos vaqueros armados, eh, contestaron la, el poder de las autoridades locales y fueron reprimidos por las fuerzas. Eh, pasaron por ahí las imágenes de la televisión local en Oregon, en el condado este que te digo sí. y bueno, las las cárceles de, locales de Estados Unidos ahora están vigiladas por casi soldados como cuando tú te acordarás en los ochentas y los noventas en las películas, pues estaba el típico policía que se quedaba medio dormido con el café sí. con las esposas y ahora literal salen, eh, bueno, en la televisión Y en la vida real, como casi Robocop, para ir a sofocar a cualquier cuestionamiento a las autoridades. ¿Cómo lo viste tú, Pato? Sí, también eh, creo que ahí hay algo de trasfondo con, con esto de la milicia. Eh, bueno, particularmente a mí me gustaría hacer un comentario sobre eso, de cómo estas personas que eran unos vaqueros como tú dices, eh, y me gustaría... Tal vez tocar este tema que pudiera ser sensible, pero lo voy a hacer, que es el racismo en Estados Unidos. Que si hubieran sido personas que no son blancas, estos vaqueros o estos milicia, semi-milicia que se apoderó del edificio federal, hubiera sido otro cuento, no hubiéramos tenido una historia de terrorismo. Eh, si hubiera sido, no sé, este, cafecito, este o si hubiera sido blanco, bueno, pues yo creo que ni siquiera hubieran sobrevivido, ¿no? Entonces creo que no le fue tan mal a estos vaqueros. Este pudo, les pudo haber ido peor. Pero sí es otra llamita, es otro. otra bracita que está prendida. Porque en varias partes de Estados Unidos está armando. Pues sino una resistencia. Una pues movimientos quizá que ya se pueden decir armados. Eh, está el problema de Estados Unidos que tiene mucho tiempo de las políticas también del Ejecutivo, de Barack Obama, de querer desarmar a la población, de querer hacer cambios a la Constitución para poderle quitar el derecho de portar armas a las personas. Eso ha ocasionado que las personas se pongan todavía más paranoicas, no ¿Por porque quiere el Ejecutivo seguir esa línea, se parece mucho a una línea que hizo Hitler en aquellos entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía estaba... En el poder todavía no lo estaban tratando de, de quitar a pues con la guerra que se empezó. Eh, empezó a desarmar Hitler a, a la población para después meter a su ejército y luego, pues lo que ya sabemos que hizo, ¿verdad? Desocupó a todas las familias judías y de que no fueran de la raza área, etcétera, etcétera. Entonces, se le está armando duro también con la crisis de agua contaminada en un pueblito llamado Flint también ha ocasionado movimientos de de resistencia y de pues de de una guerra civil, ¿no? Que pudiera hacerlo si se juntan todas esas bra bracitas en una que pues todo está muy sensible ahorita. Entonces, pues sí, no uh -huh. se puede hablar de lo de Oregon sin hablar de todo lo demás. Está la gente que que quiere explotar, yo creo que también por ahí va esta, esta política que estamos ahorita discutiendo, de Barack Obama, porque si bien se pretende perseguir a ISIS, mediáticamente al menos, creo que también es, son derechos que va a tener Obama para hacer una guerra en donde quiera, en el planeta, no sin permiso, es una, es una sí. carta abierta firmada para hacer un conflicto bélico en donde él quiera, que puede ser precisamente adentro de Estados Unidos también. Pero déjame dar el contexto, porque uh -huh. esta autorización para el uso de la fuerza militar eh, que estoy dando y que estás tú presentando también muy bien, empezó con George Bush y él la, la, la solicitó para poder eh, luchar contra Al-Qaeda. Uh -huh. Bueno, técnicamente, porque en la práctica sabemos que hicieron. Sí. O sea, básicamente, pues, también todos los soldados para poder ir a Medio Oriente por el petróleo, ¿no? Claro. Entonces, esta autorización de Bush ya no tenía validez porque pues Al Qaeda ya lo desaparecieron, bueno, por lo menos en los medios y ahora están con ISIS es el chivo expiatorio del momento uh -huh. entonces Obama se, seguía utilizando la autorización para Bush en contra de ISIS y por ende estaba ahora solicitando desde el año pasado que ahí hay un video donde pueden ver que la está pidiendo pues para el nuevo enemigo uh -huh. y también para el nuevo chivo expiatorio entonces esto lo hace porque está rompiendo la ley que como quiera ya está rompiendo la ley sí. porque no es legal el que sueltes tú al César para ir a, a violentar porque tiene prisa entonces básicamente lo que están haciendo es que ahora le quieren dar a Obama esos poderes para ISIS pero a diferencia del año pasado que estaba pidiendo que iba a pedir nada más un ratito la fuerza ahora el senador que la está queriendo soltar Lindsey Graham ...pues ahora pide recursos... ...soldados... Eh, ilimitados, ...porque se supone que es una... ...este ISIS... ...es un enemigo eh, como si fuera el demonio... ...literal, ¿no? Claro. Entonces esto aparte de ser eh, una burla... ...es, estimados amigos... ...la misma práctica de la humanidad... ...de estar constantemente creando enemigos... ...pues para justificar ciertas políticas... ...que ya no quiero decir públicas... ...porque esto al final... ...ya la sociedad de Estados Unidos está en contra de la guerra... Sí. ...pero... pues ...lo siguen asustando... ...le siguen dando relevancia... ...a esta... ...violentación... ...de la civilidad... ...pues para ir con un enemigo que irónicamente... ...como ahorita analizaremos con la analogía romana... ...pues le han venido metiendo dinero a ISIS... ...pues para supuestamente ahora... ...defender... Eh, ...los intereses que tienen en el Medio Oriente... ...no sé cómo lo veas tú... ...porque bueno, así como que creer... ...lo que nos siguen diciendo pues ya no, no tiene sentido, ¿no? No, ya no, ya, o sea, no se vale tampoco, no no podemos ponernos en esa posición de, bueno, ya me has mentido antes, ya lo sabemos, ya lo aceptaron, no en, en este caso quisiera referirme al caso de Irak y de esa intervención que hicieron Bush y Tony Blair en, en esos entonces, eh, que fue un fiasco, ¿verdad? O sea, Irak está peor que como estaba con Hussein, Está saqueado. Ahora lo que se produce, lo que tenía Irak de riqueza ya ya no no lo viven los iraquíes, lo viven los estadounidenses y el imperio británico. Eh, lo mismo pues fue en Afganistán, ¿verdad? Que Afganistán qué culpa tenía que ver con con Bin Laden y todo eso, quién sabe. Pero pues de ahí fueron a meterse y también vimos que la producción de opio y todo eso aumentó por que quizá tomaron los campos de amapola de Afganistán. Entonces. Tony Blair sale públicamente se disculpa que fue un error haber hecho lo de Irak y lo dijeron que no que era mentira que había eh, armas de destrucción masiva entonces eso, todos lo aceptaron públicamente entonces por qué vamos a volverles a volverles a creer porque le vamos a seguir comprando el cuento ya ya no se vale y hay vidas en juego en este momento ya no podemos cerrar los ojos a de que en lo que decidimos que si no que si sí o que si no, pues hay, hay vidas civiles en juego que nada tienen que ver con estos intereses ahora eh, yo creo que como siempre, Juan Carlos no sé, me vas a disculpar el optimismo que esta, este permiso que está pidiendo Obama al Congreso, tiene que ver con cierta resistencia que ha encontrado él para hacer guerra eh, como lo hacía antes, eh, creo que Es cierto que la gente no apoya las, las políticas de guerra, en su mayoría la gente es gente pacífica que si no tuvieran miedo no estarían pensando en, en invadir otro país y destruir parte de eso, ¿no? de, con todo y algunas personas incluidas. Creo que eh, lo que han hecho estas personas, los que se enriquecen del petróleo ajeno y, y de las riquezas de, de otros países... Creo que han actuado en la en la oscuridad sin decir realmente cuáles son sus intereses y han actuado eh, como con la confianza del de la, del público que dice yo confío en ti porque pues yo voté por ti y sé yo voy a pensar que vas a hacer un, un buen trabajo porque para eso te preparaste en la universidad en que te preparaste y para eso te has dedicado todavía toda tu vida al servicio público yo confío en que tú vas a ver por mis intereses Y adelante, si tú crees que una guerra es, es lo que hay que hacer, pues adelante, ni modo, eh, supongo que tú tampoco quieres ir a la guerra, ¿no?, pero pues yo confío en tu buen criterio de experto, entonces eh, ahora con esto que Obama está haciendo de recurriendo a este permiso, eh, es algo nuevo, porque antes lo hacía o lo han hecho, ¿no?, no se esperan el permiso de nadie para hacerlo pero el Pentágono ya también tiene, ya hay una, una división de poderes donde ya no quieren seguir haciendo eso, no quieren seguir invadiendo países para enriquecer a unos cuantos, porque aún que de repente pues, hablamos de Estados Unidos como un imperio sanguinario, bélico, pues aún así hay gente patriótica que creen los valores de los fundadores de América. Pues sí, la más que la ironía es de que sí están luchando por los intereses de Occidente, O sea, obvio que desde que tenemos cobre, bronce, hierro, siempre ha habido alguien que tiene el poder, o sea, eso es inevitable. Sí. Pero te decían que las espadas eran para defenderte de los bárbaros. Sí. Y ahora, si tú no tienes petróleo, primero que nada no podrías tener una población de 7 mil millones. Porque como hemos tecnificado y automatizado la agricultura, la alimentación... Pues se moriría la población a la que no le llegaría el alimento, dada la centralización de la infraestructura. Entonces te lo digo porque sin petróleo no hay civilización americana, porque tú sabes que, bueno, también México, dependemos del plástico y dependemos de las gasolinas que del petróleo emanan. Sí. Entonces ellos sí, al final, están defendiendo los intereses, aunque al final sí sean unos pocos los que ganan más. Obvio que esta estrategia no nos ha funcionado a través de la historia, y por ende, como con los romanos, también tenían la urgencia de ir por recursos, tarde o temprano acabas enemistando a las provincias de donde saqueas, pues para poderte alimentar, como si fuera un pulpo, uh -huh. y ahorita explicaremos cómo estos mercenarios, todos, acaban teniendo que ser subsidiados por el, el imperio, pues para que no se le echen encima. Y es lo que tú estás viendo ahora, no están no van por ISIS en este caso, en este caso ya van por los enemigos que ya se acercaron al negocio en ese contexto. Sí, sí, ISIS definitivamente no, pues es un hijito de ellos, es, es el nuevo Al Qaeda y antes de Al Qaeda fue otro nombre y, y así se van a ir, pero definitivamente... Eh, y si sí se creó uno con el apoyo financiero y de inteligencia de Occidente y dos con ese odio que tienen en Oriente por Occidente precisamente ¿no? eh, es como irle a echar eh, tienen tiene gente que van y le echan fuego a la hoguera ya en, en Occidente eh, y me perdón en Oriente y los los vuelven los estos radicales que algunos de ISIS, no todos, sí son eh, musulmanes y sí son islámicos, la verdad es que la, las cabecillas no lo son y la razón por la que ISIS está creado no tiene nada que ver con con llevar esa religión a otros lados, o sea, en ISIS tenemos dos mentiras en, en el puro nombre que le llaman Estado Islámico, pero no es ni Estado ni es Islámico, el nombre correcto de esa agrupación terrorista es Daesh, Eh, es un nombre que igual y a ellos no les gusta, pero ese es el nombre que, que correcto, no es estado porque no tiene ninguna, ninguna uh, no está reconocido como estado en ningún lado, eh, tiene más reconocimiento palestina para este caso, y, uh -huh. eh, y tampoco es religión, Ve, hemos visto ya fotos de estas personas según ellos rezando y ni siquiera están volteando para el mismo lado, no tienen ni siquiera idea, y además las sagradas escrituras de esa religión son iguales que las nuestras, pueden promover la violencia o pueden promover la paz, está de, en cada uno, lo que han hecho es capturar a gente, bueno no capturar, sino la... la uh. Comprar, comprar como el narco. Sí, bueno, hay, por supuesto hay mercenarios, pero hay otros que, jóvenes rebeldes, como que los existen en todos los países y en todas las religiones, en todas las culturas, jóvenes rebeldes que tienen coraje, que tienen no tienen para dónde para dónde ver porque no hay eh, opciones de trabajo no hay eh, no hay quien les valore el, la la vocación o la profesión que ellos saben hacer porque pues destruyeron sus países verdad los han destruido ¿no? hablas de México o de Siria <risa> ya no sé pero pues cuál es la diferencia nada más la, bueno, la diferencia es nada más que allá entraron a plomo no a balazos porque los líderes de allá se resistieron y aquí pues los políticos flojitos y cooperando es la de la... sí pero fíjate cómo estuvo planeado este rollo o sea se supone que quieren fundar un califato uh -huh. eh, es la primera intención eh, de hacer del Islam algo político sí. en el siglo 8. Uh -huh. exactamente en Siria lo que sería eh, el, la, el califato Omeya y eso te lo digo porque sí vende mucho el que si le vas a echar la culpa al Islam pues porque no mejor irte de las raíces uh -huh. entonces Eh, al-Baghdadi y muchas de la gente que iniciaron ISIS, eran como dices tú, exbatistas batistas del de partido Batista de Saddam Hussein en Irak, que el, todos los movimientos estos de este tipo empiezan de arriba, uh -huh. y se empiezan a financiar y empiezan a subcontratar gente así como el narco mexicano sí. Sí. entonces te lo digo porque a la hora que ya vieron los que los financian de que Putin y compañía pues ya detuvo esta idea supuestamente de un califato que no era más que arrancar un pedazo de tierra de donde poder sacar el petróleo ilegal del norte de Irak, del Kurdistán, con una máscara supuestamente islámica, pues ahora que ya les detuvieron el chistecito, pues ahora los turcos y los Estados Unidos y otros países, Arabia Saudita, ahora van a crear un país que se llama Sunistán, o sea, de la principal rama del Islam, también, ...que irónicamente beneficia a Turquía y Arabia Saudita... Sí. ...¿y por qué te lo digo? ...porque como ahora no pudieron con sus mercenarios... ...arrancar un pedazo y llamarlo un califato... ...para ir ahí seguir financiando... ...otros golpes... Eh, ...ahora pues van a arrebatarle a la tierra a la fuerza... ...y para eso necesitan las tropas terrestres... ...porque ya empezó la invasión terrestre... ...de hecho hace tres semanas, un mes... ...Turquía empezó con la luz verde de Estados Unidos de la milicia, y no estoy de acuerdo contigo en que no quieren la guerra empezaron la invasión del norte de Irak y ahora Estados Unidos ya empezó con la invasión terrestre que dijeron y perjuraron que no iban a hacer en el norte de Siria y esto es pues, para como te digo poder fundar el Sunistán pues para ahora decirle ahora sí a Rusia oye pues ya está un país aquí, te guste o no uh -huh. y esto hermano sucedió también en la primera guerra mundial, en los Balcanes Y cuando matan al archiduque ahí en Bosnia y Serbia ya estaban haciendo lo mismo con los Balcanes, las, pot las potencias involucradas. Entonces es lo mismo en otro contexto, sí. nada más. Correcto. No sé ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente suena absurdo y mucha gente creerá. Pero cómo pueden repetir el mismo procedimiento y no darse cuenta o Oh. Pues porque no leemos libros y estamos viendo la televisión a, a, a Paris Hilton. <ríe> Exactamente, sin eso, si no existieran todas esas distracciones, eh, definitivamente la gente esta en el poder no actuaría de esa manera, y es lo que decía hace rato sobre que ellos operan en la oscuridad, se refiere a eso, que si la gente estuviera enterada de lo que están haciendo, sus servidores públicos, eh, los servidores públicos cambiarían su manera de actuar y va para para lo, nuestros servidores desde los locales hasta los más eh, los amplios no la gente en la ONU todos esos organismos pues también son servidores públicos a nivel de a nivel geopolítico no a nivel planetario <coughs> pero, pero definitivamente le tenemos que poner el, la la lupa encima y, y no pensar que eh, ellos no son capaces de hacer algo ridículo con el, con tal de lograr sus fines Eh, no les importa tampoco caer en el eh, eh, antihumanismo tampoco o sea definitivamente Oye, no, sí, pero eso no va a cambiar o sea. nunca vamos a salirnos de lado un poquito de ahí uh -huh. para hablar las tasas de interés en Japón sí ya se fueron en negativo eh, están tratando de salvar el petrodólar obviamente en la sucursal Tokio y también tienes tú que ayer oficialmente era así China y Rusia van a intercambiar todo su comercio en monedas propias. Sí. Entonces la urgencia de ir ahí a Medio Oriente es múltiple, porque si no logran controlar los mercados petroleros, eh, me refiero a Arabia Saudita, eh, van a empezar a dominar ahí Irán, Rusia, China y la India, el mercado energético, y ya con las tasas de interés en, en negativo, te habla que están ya tratando de forzar a que la gente gaste y echen de darle... A Pues sí, es que lo logran, es, esos no son más que patadas de ahogado, desde la perspectiva de tu humilde servidor. Y gracias a Dios, yo creo que esas, esas cosas que están pasando, aunque no, las trae, no le quieran poner tintes trágicos, a nosotros nos conviene. A nosotros me refiero a la gente común, la gente de día a día, eh, se levanta a trabajar, paga sus cuentas y, y es un ciudadano común y corriente, ¿no? el que caiga el petrodólar es una de las bendiciones que le debe, le debemos estar prendiendo un sirio nosotros los que o quien crean eso, ¿no? Del esperemos que, que sigan ahora la Reserva Federal de Estados Unidos siguiendo la misma línea que ¿Ahí sigue estás? Japón. Sí. escuchas? Creo que perdimos a Juan Carlos. Les decía sobre el, las tasas de interés en Japón, se fueron en negativo la semana pasada y estamos esperando, pronosticando que la Reserva Federal de Estados Unidos, cuando se junta, pues lleguen a lo mismo, la misma conclusión de bajarlas con, bajo el mismo pretexto de darle un poco de dinamismo a la economía, llevarle capital a la gente para que lo gaste, que el Que, el, que se paguen las cuentas de abajo, no del, del como decía ahorita del mortal común ahorita es darle la ventaja a la gente que está poniendo su dinero eh, a trabajar, no de los que están ahorrando, ni de los que están prestando dinero, si Estados Unidos hace eso ya podríamos decir que el, que el desplome se viene muy cercano porque no va a pasar, en Japón lo vamos a ver hay que darle seguimiento, seguramente lo vas a hacer con tu programa Juan Carlos que esta estrategia de, de Japón no va a funcionar, la gente ni siquiera tiene para gastar, los fondos de pensiones están vacíos, se lo llevaron todo, tratando de rescatar esta, este petrodólar que ya no hay para dónde. Hay otra nota muy importante, no sé si la tengas ahí entre entre lo tuyo, pero vale la pena echarle un ojo hoy, es la nota de esta semana con respecto a la deuda de Estados Unidos que está en los En, cap, en unas cantidades exorbitantes, digamos que cada persona de Estados Unidos debe, o sea, si lleváramos la deuda que tiene Estados Unidos a cada persona, debe como 60 mil dólares, hay que checar las cifras, pero es algo que es ridículo y lo, el sistema lo podría llevar a cabo, ya lo ha hecho el rescatar a, a, a los bancos, el, el volver a, a incrementar el techo de deuda y cargarle más a la gente los impuestos, Lo han, lo han hecho y no, y no va a llegar el punto que se detengan porque mientras la gente lo permita ellos van a seguir saliéndose con la suya incrementando pues sí, ¿no? sí, sí. y mira, otra razón por la que están ahí también los rusos y los chinos es porque tiene mucho tiempo Estados Unidos que manda su papel o sea, su dólar y se lleva los recursos entonces eh, lo que pasa con los imperios como pasó o sea, con los romanos es que tú ya empiezas a nada más depender de la producción de otros y ya nada más te vuelves en consumidor Yo no se me vaya a atravesar México verdad? ya nada más estamos mandando recursos y recibiendo papel entonces llega un punto en donde tú acumulas y acumulas y acumulas y acumulas y acumulas deuda y estás perdiendo en ese papel a la vez que el dueño sigue imprimiendo y pues que se está llevando todos los recursos entonces no es cierto que fueron a defender a Siria porque quieren mucho a los sirios si hubieran podido hacerlo en Libia lo hubieran hecho, porque realmente Libia es una zona de influencia europea pero en Medio Oriente están diciéndole Oriente, incluido Rusia ya no vamos a seguir con la el comercio y la finanza manejado por solo un polo uh -huh. económico Eso es lo que le están diciendo, o sea, no nada más es geopolítico Hablamos de geoeconomía, perdón, y de geoestrategia, obviamente Sí, yo los veo acorralados, Juan Carlos Y esa movida de, de Barack Obama es otra clara muestra Y el, el, el ejemplo del Imperio Romano es buenísimo Así es como actuó un imperio cuando estaba en, en decayendo Y repites el mismo proceso y vas a obtener el mismo resultado Yo creo que ya le va en cada día que ganan, ya lo ven como ventaja. O sea, están prácticamente rendidos. Oye, bueno, déjame ir a un pequeño corte y regresamos. Sí. No se vaya. Vamos, Vamos a corte. A corte y regresamos. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ella es Mariana. Inspira a los demás. No busca tomar el camino fácil, le gusta aportar al futuro de nuestra ciudad porque cree en la cultura de la legalidad. Hay más historias como estas, solo falta que tú también las conozcas en www.hagamoslobien.org. 070, Informatel y Locatel tu línea directa con el gobierno del estado 070, localiza personas desaparecidas, detenidas o involucradas en accidentes, 070 información de requisitos para trámites y servicios que el gobierno ofrece 070, información y denuncia ¿Qué necesitas saber? Llama, es gratis Para los niños que sufren el trato el juego es sobrevivir Ayúdanos a rescatarlos. Con tu donativo, les das la oportunidad de tener la infancia que se merecen. Ministerios de Amor, un hogar seguro para crecer. RAICES es su programa de enfoque antropológico en Radio Den. Un servidor, Gastón Objuan, maestro en la universidad, les llevará a conocer el pasado y el presente del hombre en México. Cada sábado a las 6 de la tarde Sintonicen a Radio UDEM en 90.5 Para escuchar y disfrutar a Radio UDEM Unidos en la diversidad Estamos Patricio Sada. En el 8336-6162-8336-4203. Les pido una disculpa, eh, estamos teniendo problemas técnicos, no estamos dormidos. Seguimos despiertos con el tema, y bueno, esperamos su llamada para ver qué opinan, porque esto obviamente involucra a México, porque, eh, bueno, Pato, tú te acordarás que los romanos, eh, cuando dioclesiano que era un emperador militar, lo primero que hizo fue tratar de dividir el imperio para tratar de controlarlo mejor, y ya en Nuevo León, ya también escuché por ahí que hay una intención de dividir el control del Estado en dos, suena como muy romano, aunque obviamente en Monterrey no es la capital del imperio, ¿cómo ves tú todo esto?, Ya creo que se va a repetir el mismo resultado, o sea, están tratando de, de rescatar lo que dije decía antes de irnos a corte, de rescatar el imperio día a día, salir como se pueda. Eh, eso es también los, la figura de los candidatos independientes en, en, en el Estado, o sea, sí, sí somos un micro imperio también, se repite la misma fórmula que se hace internacionalmente, se repite aquí en, en México y a nivel local en Nuevo León también. ¿Estás ahí Juan Carlos? Ah. Perdón, oye, súper mal, pero no te escuché la verdad. ¿Qué decías? <risa> te decía que previamente. Creo que sí, el, eh, en Nuevo León a nivel local se repite el, el modelo del imperio que se, que se ha hecho a nivel internacional. En el caso del imperio romano se está repitiendo las mismas señas con, con el actual y va a tener el mismo resultado, obviamente. Pues fíjate que Eh, o sea, los romanos también tenían a sus malitos, les decían los bárbaros. Sí. Y la historia romana te ponen como que pues, la gran civilización estaba siendo asediada por los bárbaros, porque querían venir a robar la forma de vida romana, ¿no? Sí. Además que no te dicen que realmente, pues si tú te extiendes al grado que absorbes a los demás, pues se van a enojar y lo que acabó pasando fue que se empieza a acercar cada vez más la gente a atacar a Roma, y Roma estás aventando dinero, no nada más en el Coliseo, no se me vaya a atravesar el Estadio Nuevo, sino realmente aventando dinero y dinero para pagarle a la gente, para disuadirlos de que no destruyeran Roma, y lo que acabó pasando fue, que como se empieza a devaluar, se empieza a perder la, la base, de hecho con Dioclesiano hay una reforma, porque la gente ya estaba quitándole, descarapelando las monedas, estaban robando el oro los soldados, ya no querían trabajar para el imperio, entonces Dioclesiano nada más le quita el oro, se queda el estado con el oro que quedaba, y le deja una rayita así nada más, ¿para qué? Pues para seguir identificando el dinarios, que era la antigua moneda romana, y... ...el dinero que les quedaba era para estar regalando billetes... ¿no? ...para que no los vinieran a atacar... ...¿y qué te estoy diciendo?... ...que se desprofesionalizó el ejército... ...porque acabaron subcontratando a todos los güeyes que venían a atacarnos... ...o sea... ...que los mercenarios se acabaron convirtiendo... ...en los ejércitos oficiales... ...y ese sistema duró... ...pues menos de 100 años... ...porque luego ya después la siguiente invento era ahora... ...justificarle al cristianismo como la religión del imperio, pues porque ya no pudieron con los mercenarios, y ahora había que cristianizarlos, para ver si con el temor a Dios, ahora sí se calmaban. Lo mismo está ocurriendo ahorita, en el los sisi son mercenarios también, muy pocos realmente están por la intención de querer hacer el, el famoso califato, ¿no? que ya hablamos, el, la, están por dinero ahí básicamente, y los están comprando con dólares, Es, es dólar lo que los financia, lo que los mantiene fuertes ya se les han destapado muchos eh, eh, hay movimientos a, a los de occidente las camionetas Toyota famosas que tenían Isis y los bitcoins que manejan también porque tienen, tienen monedas o sea, ellos pueden funcionar como en, bajo el sistema este del petrodólar que es lo que a mucha gente pues, le hace ruido, a los rusos les hace ruido de que ¿Cómo no tienes control de, de la moneda al grado de que hay terroristas o prácticamente un califato con, con esa moneda creando su, su círculo de poder? Y están todos cayendo con el engaño de que el dólar y todavía se puede usar y lo demás, cuando realmente pues todos estamos llenos de dólares por todos lados, ya, ya han estado tire y tire que si los juntamos nos vamos a dar cuenta que realmente... No tienen, no tienen ningún valor Se va a causar una inflación increíble eh, al, al estilo de la Gran Depresión de 1939 ¿No, Donde... ¿No te acuerdas de, de este Mitt Romney Cuando estaba compitiendo contra Obama Que le metieron un teléfono celular Para grabar la conversación Cuando andaba entre puros ricos uh -huh. Dijo, no, pues es que este presidente es comunista Avienta dinero a los pobres sí. ¿No te acuerdas? No, platícanos Pues me grabaron 40 segundos donde está Mitronomi diciéndole a los ricos, tenemos que parar a esto porque está sacando dinero público para aventarle al pueblo. Sí. Así como aventaban los emperadores pan al, al, al estadio. Claro. Bueno, eso que Obama está haciendo no es él, eh, estimado público. Es el Estado que a través de él pues, está lanzando dinero y vales de despensa para un creciente número de pobres. Esto sucede también en México, no nada más de las televisiones, aparte de la misa, les dan eh, también dinero. Entonces, eh, esto lo comento porque realmente cuando tú estás ya en ese nivel, ya de estar utilizando el dinero público para apaciguar a las masas, y traer al Papa para apaciguar a las masas, y utilizar a la política como en los Estados Unidos, Te voy a, a tomar la palabra ahí, Juan Carlos. Sí, el, ese es, nos recuerda todavía algo, todavía más antiguo en la historia, donde, donde vienen los conquistadores a, a quitarnos, bueno, a quitarle a los nativos de América sus riquezas y se los cambiaron por espejitos, así son los dólares, los nuevos espejitos, está la gente muy esperanzada con el dólar en la mano, con lo que los dólares que juntaron en... ...siendo comprados por, por el imperio... ...en este caso en México... ...podemos hablar de los políticos... ...que, que están comprados con dólares... Lo, ...lo que le hizo... ...la empresa KIA... ...al estado de Nuevo León... ...fue comprar a su gobernador con dólares... ...y... ...los gobernadores... Se, ...se van y se llevan su lana en dólares... ...y les encuentran... ...la lana en cuentas en dólares... ...es así como... como se, ...se está comprando a la gente... ...entonces... Nos estamos dando cuenta que el petrodólar está detrás de de todas las las los mugreros del, del mercado negro. El dól petrodólar es la, la moneda o la divisa oficial del mercado negro, por por no ser radical. Eh, creo que ahora que cae el petrodólar, que está cayendo por su propio peso, eh, como les decía hace rato, es la una bendición que podemos festejar el momento que caiga porque vamos a poder ahora sí tener una moneda que esté a la altura de, de la situación mundial actual. Ya tenemos una tecnología muy avanzada, tenemos conocimiento sobre programación suficiente para aplicarnos a hacer una moneda que sea difícil de lavar, una, una, una moneda que sea difícil de usar por grupos terroristas, porque cómo es posible que grupos terroristas puedan hacerse de tantas cosas, Eh, que uno no puede hacer, comprar, así vamos a pensar, de dónde sacas Toyotas en medio del, del Medio del Medio Oriente, en, en una zona conflictiva como esa, eh, de dónde sacas las armas que, que tienen, cómo llegan, eh, son, son muy sofisticadas, no o son sea, nada más pues, no, que tengan cuernos de chivo o, o armas automáticas, tienen armas tan sofisticadas como, o mejor que la del ejército mexicano para empezar pero mejor que muchísimos países mm, tercermundistas o emergentes. Eh, eso se tiene que detener, tenemos que buscar la manera de, de, de, de armar una economía. Bueno, creo que ya los primeros pasos se han hecho eh, con el bloque BRICS y los, el nuevo sistema de intercambio de, de, de comercio de divisas. Aquí estoy, Juan. Hablaba sobre el nuevo sistema que va a, a, a, a sobreponerse al sistema SWIFT, el sistema SWIFT es el sistema por el cual se hace el comercio a, a nivel macroeconómico, el que controla pues el tipo de cambio, las divisas, cuánto se va a tomar por cuánto, y cómo se van a hacer las transacciones entre países, como platicabas hace rato que ahora Rusia y China lo van a hacer directamente, pues ellos lo hacen cambiándose a otro sistema, creando uno nuevo que no es SWIFT, es uno propio del, del, del bloque de esos países. Y apoyado del, del Banco de Infraestructura Asiática, que es como la lo mismo que el Fondo Monetario Internacional, que ha sido pues también un arma del, del imperio para subyugar a los países emergentes. El Fondo Monetario Internacional puede venir a nuestra cabeza cada vez que escuchamos sobre la deuda externa del país. La deuda externa de, de México se le debe a ese, a ese banco que supuestamente ellos garantizan que se vaya a hacer buen uso del, del dinero que se presta, pero lo que podemos ver fuera de, de, de la televisión es que a México se le ha prestado mucho dinero, quién sabe por qué, quién sabe para qué, porque en infraestructura no tenemos nada nada que, que, lo, que, que lo cuantice, que podamos ver tangible que ese dinero se ha utilizado bien, entonces creo que es correcto sospechar que esta gente del Fondo Monetario se ha corrompido junto con nuestros funcionarios eso sí, sí, sí pero, puede tener sí, claro, claro, claro, definitivamente pero se puede tener con un nuevo sistema la deuda es ha sido la forma de control más, pues más histórica realmente hay, hay registros de 5000 años de que la deuda aunque era distinto antes pero cuando tú realmente le pones al otro la obligación de pagarte algo que, irónicamente, tú también le vas quitando. Por ahí está un meme circulando, yo lo subí ayer, de cómo es la economía eh, con galletas, no sé si lo viste. así sí. Bueno, básicamente está el más pobre, que sería la clase trabajadora, y le ponen así como que nada más las migajas de una uh -huh. galleta. El, la clase media tiene una galleta y el rico tiene todas las galletas y se están ahí peleando los otros dos y básicamente le, en la distracción el rico les arrebata lo que les queda sí. lo que tienes tú con la metáfora que hablas de la banca es que las deudas pasaron de ser públicas a también privadas, Entonces, ¿cómo va a ser eso? bueno, desde que se privatizó la banca, ahora los bancos privados prestan dinero también o sea, uh -huh. no nada más piden dinero entre gobiernos e instituciones transnacionales uh -huh sino que los bancos con mucho gusto le prestan a los gobiernos, como hacían en la Edad en la edad Media, ¿no? Los Medici o otros gobiernos. Sí. Entonces básicamente es, le pides a uno y le pides a otro y distribuyes estos huevos este, en diferentes canastas para que no se vea tan escandaloso. Pero lo que tú haces como gobierno para poderle pagar a los privados es que transfieres dinero público a la banca privada. Y esto quiere decir... Socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, sí, sí. estimados amigos. Así es. y hay, un poquito. Tenemos un recuerdo fresco quizá en 2008, 2009 con la caída de, de los fondos de, de hipotecarios en Estados Unidos, donde se rescató la banca con fondos públicos. Es algo que ya se ha hecho, yo lo recuerdo desde niño, en, en otras crisis donde se hablaba de este famoso rescate financiero, más o menos ahí se consultaba con la población ahí como que pues lo mínimo posible sobre si que se quería hacer, pero pues se hacía, ¿no? Que es esa deuda que tiene un banco por estar preste y preste dinero, que al final no recuperan o lo invierten mal, eh, no lo tienen se van a pérdida y esa pérdida la tiene que cubrir pues el, el Estado, que el Estado no tiene su propio dinero, sino que es el administrador del dinero de la gente, Entonces básicamente se usa el dinero de la gente para tapar los errores que cometieron algunos banqueros, ahora dirán no pero tiene que haber alguien regulando que si un banquero comete un error pues se someta a un castigo o una pena, pero en la práctica no es así, aunque existan los mecanismos no está sucediendo, cada crisis que ha habido debería de, de ir de la mano con arrestos de banqueros y soluciones legales para que eso no se vuelva a, para que no se vuelva a suceder pero insisto, ha habido rescates desde que todos tenemos memoria, en Islandia se hizo lo contrario a lo que, lo que estamos haciendo nosotros, que es rescatar los bancos, ahí sí se arrestaron a los banqueros, y ahí sí se cambiaron las leyes que se tenían que cambiar, no se rescató sí, a los bancos. no tienen el pulpo no de 16 manos al lado, ¿no? <ríe> no, están muy aislados, para bien o para mal. Islandia, Islandia, ¿no? Sí, para bien o para mal y tenemos ese buen ejemplo, ahora nosotros podemos hacer lo mismo no les ha ido nada mal, les ha ido bastante bien el sistema educativo de ellos ahorita es de los más avanzados en el mundo sí, pero vamos a hacer una cosa o sea y lo conectamos con lo que estamos hablando inicialmente si ellos son los que imprimen el dinero pues son los que van a pagar la política entonces la política ya fue rebasada hace mucho por la finanza entonces si estamos diciendo que Eh, buscamos entender por qué alguien va y violenta la constitución con urgencia pues es para rescatar los intereses de los ricos, no de los pobres Exacto. entonces aunque parecería que están supuestamente hablando de la gente porque van por los recursos, sí, por un lado estoy de acuerdo contigo en que eh, al final el pentágono no quiere acabar tronándolo todo porque son la gente que sabe que no te puedes extender de más sin acabarte hundiendo, uh -huh. pero por otro lado tienes el imperativo de que si no imprimes tú los billetes, como pasó en la Alemania nazi, pues el día siguiente que dejen de confiar en tu papel, pues te vas a llenar de hiperinflación, y creo que por eso está el discurso de Donald Trump, que no le fue muy bien en el Iowa caucus, eh, sobre la mesa, porque Donald Trump sería, ya parece ser un consenso, lo más eh, similar a Adolf Hitler, por lo menos en la campaña de electoral, este el discurso xenófobo y el odio y el resto de las características que ya conocemos uh -huh. salen generalmente de, de la caja de la democracia pues para eh, capitalizar las emociones encontradas de una gente pues que se siente engañada pues por una economía que también Con una deuda de 19 millones de millones de dólares Pues te habla que en el, en el sentido tradicional Ya no están siendo representados, no sé cómo lo veas Sí, pues en, en estos precandidatos hay perfiles para todos La, la idea es ganarle tiempo al tiempo y todavía darle esperanza a la gente Y ahí está, y es que esa es la, la esperanza Es precisamente lo único que ha sostenido el dólar a, al día de hoy Porque... El dólar, pues económica, si tú te sientas así, digamos, con un contador, porque si fuera una empresa, el petrodólar o el occidente, el sistema económico, sería una, un, una empresa quebrada, o sea, en pérdida. Entonces, el dólar en sí solamente vale porque la gente lo sigue tomando. Si yo agarro dólares ahorita y voy a encontrar quien me los tome, porque sigue habiendo gente que cree en él pero en el momento que la gente se dé cuenta que no tiene ningún valor por lo que están haciendo, por cómo lo imprimen sin control, sin ningún sustento, porque los bancos nada más le meten ceros a una pantalla y ya tienen dinero, pues eh, el, el dólar va se va a hacer pedazos. Es lo y, y fíjate que sí, o sea, hay algo que, que tienes mucha razón, y, y me gustaría poner también ahí otra otro realidad histórica, que las monedas no son eternas, estimados amigos. O sea, ni la moneda de dinarios ni el Solidus bizantino eh, lograron hacer eh, la moneda eterna. Entonces, generalmente en las transiciones eh, de imperio, siempre ves tú que se arrecia el conflicto, porque están defendiendo el statu quo. Uh -huh. Y por lo general, eh, no recuerdo el nombre de... de Esta paradoja de Tucídides se llama, de otro historiador, que básicamente dice que, que es natural que cuando hay un cambio de imperio siempre hay conflicto, uh -huh. y pues porque el que está en el poder se aferra a que no le quiten el poder, sí. no sé cómo veas esto. Sí, correcto, la historia se repite en, en espiral o inversión mejorada, pero definitivamente se repite, para bien o para mal, yo creo que a lo mejor podemos ver ya a estas alturas... Que, que el Imperio el británico de ahorita que, que en, en México sí nos rige eh, está en, decai, en decayendo y podemos agradecer lo bueno que nos dejó si queremos ser optimistas pero ya estar viendo viendo para el futuro no no ninguna moneda es para siempre es correcto y eh, vamos a hacernos a la idea tal vez porque no que nos toque vivir algo así histórico no algo que a nuestro nieto les vamos a platicar de de haber sido testigos De la caída del petrodólar Claro, no, obviamente te va a tocar Otra cosa es Que para entender un poquito Cómo el sistema eh, A través de los tiempos funciona Es simplemente tener Tienes dos ruedas juntas Como si fuera un 8 acostado uh -huh. Y se le aplasta de un lado Y el otro lado se infla Sí Y el, la que le quedas aplastada también puede ser como un engrane de un reloj, de los antiguos, sí. y realmente la rueda grande es el pueblo. Entonces, tú como Estado, tú como representante, cuando eres el engrane, pues tienes que ser muy fino y muy cuidadoso con tus movimientos, porque si mueves muy rápido el engrane, pues le das vuelta a la, a la, a la rueda del pueblo. sí Y es exactamente lo que está pasando. También la metáfora sería que el engrane es el marinero y que la rueda grande es el barco. Si tú pataleas mucho y eres un gondolero inexperimentado, se te va a voltear el negocio. Y a través de los tiempos el mejor indicador de la violencia es cuando tú tienes los abusos, los excesos del engrane y del marinero. Entonces en el caso mexicano, como hemos perdido la, la soberanía en muchos sentidos, pues como pasó con los romanos, cuando las provincias estaban más chifladas, era cuando el centro imperial estaba más descontrolado y a la hora que el barco se está hundiendo y si eres burócrata y eso te dedicas pues vas a abusar de lo poco que queda sí. entonces tienes tú que están saqueando el barco ante el inminente colapso Así es. y eso a mí me parece terrible porque pues, en vez de levantar la mano y hacer algo pero casualmente como en la ideología romana analogía romana, perdón pues hasta que finalmente no termine el dinero romano de imperar pues la provincia no va a poder hacer nada Entonces por eso yo creo que es la urgencia de los BRICS y de ahora Rusia y China de solventar y de sacarle la vuelta al sistema de petrodólar porque ya no les está conviniendo, no sé cómo lo veas. No, ya no. ¿Para qué? Es, es tener un intermediario no nada más sanguinario, además es pues, básicamente un parásito que te, te está chupando dinero, te está chupando recursos a cambio de nada, a cambio de dejarte ser básicamente. O sea, es un... Sistema mafioso, donde no te aporta nada más que, pues te quita de lo que tienes a, a cambio de nada, digamos, si lo vemos como si el planeta fuera una empresa y ellos son los administradores, pues los correríamos, diríamos, te estamos pagando para que tengas el planeta empinado, o sea, te a un lado y ahí va viendo tanta gente capaz, no, no tenemos por qué andar dejando a esta gente ahí en... En estos puestos de decisiones, en estos puestos donde siendo un en engra grande pequeño, afectan a uno tan grande. Es momento de, de que la gente ya voltee a ver a qué calidad de personas tenemos ahí y no dejar que, como he escuchado a, recientemente, que, bueno, es que si sí era ratero, pero fíjate que era muy inteligente y que pues eso no, no quiere decir que haya sido buen presidente. O sea, ¿en qué momento bajaron nuestros estándares a ese punto donde... Está bien que roben con que hagan ahí ruido con los no, no, no, no, no, no tres tratados, eso. o sea, ya no, ah, no, no, no Ya estuvo. Ahora, esta gente si no nos deja de sorprender con, con sus actitudes de, pues no levanta la mano y dicen, oye, ya la regué aquí, vamos a echar a ver cómo le, lo solucionamos. Esta gente es, le van a echar la mentira y mentira, mentira, hasta que ya no se pueda más soportar. Tal vez eso es lo que Obama a lo que Obama se esté preparando con esos permisos. Obviamente, papá. Porque la gente va a reaccionar cuando se den cuenta de pues, de la deuda que tienen cada uno de ellos. Pues ya los tienen ya desarmar. Sí. Y, y fíjate, en México la ironía de las dos ruedas, las, las analogías es que el engrane no cuadra con la rueda en México. Porque tenemos todavía un sisma, una separación étnica muy fuerte. Y aparte de las cosas económicas y financieras, que no estás incluido porque están privatizando... ...pues no hemos sellado... ...no hemos cerrado, sanado... ...esa herida colonial... ...entonces la gente, las mayorías... ...pues no tienen oportunidades de participar... ...porque no tienen el look polanco... ...entonces... ...a la hora que tú ves que el look polanco... ...se está rifando la barda... ...y que compran yates y aviones de un billón... ...con B de dólares... ...y que poderes fácticos ...y que si los partidos ya ahí viene el papa... ...y que si la televisión hace lo que quiere... dices oye... ...pues si no hay oportunidades de subir... ¿qué vamos a hacer? Una de mis teorías es de que realmente el narcotráfico fue una de las avenidas que mucha gente, no lo justificó utilizó pues para poder tener eh, tanta de la riqueza que venden en la televisión y que no se permea por sistema. Entonces, si tú tienes que la, la, la violencia no es producto de gente que es mala intrínsecamente, sino que hay causas económicas que no se tocan, pues porque como estamos preocupados por lo que dice Andrea Legarreta, y le seguimos dando vuelo a lo que dice Andrés Legarreta, pues no vamos a poder ver otras posibilidades. Entonces, yo sí creo que al final, eh, hasta que no nos demos cuenta que no somos distintos, que a través de los tiempos la desigualdad abismal como la que vivimos lleva a la violencia y que los excesos de la clase burocrática imperial no hacen más que ayudar o perjudicar, perdón, a que esto se incremente, pues no vamos a poder dar vuelta a la hoja, no sé cómo lo vean. Sí, es que es, eh, ese, esa gente que, que tiene violencia y, y que piensa que no hay otra opción para conseguir riqueza que no sea la el narcotráfico y demás, son necesarias para el, que el sistema funcione. Y esa división entre etnias o la división que quieras debe de existir para que el sistema funcione, para que nosotros no veamos quién es el verdadero enemigo. Y volviendo al meme que subiste de la galleta... Creo que por ahí sale donde el rico cuando el de el cuando el rico le roba al de mediana galleta al de la galleta completa al de en medio le, el se queja el de en medio no pero el rico le dice que fue el pobre y se empiezan a pelear entre ellos entonces esa división es la que es nuestro principal enemigo del del pueblo digamos es la que también es parte de la distracción de que no, pues que si tú eres tigre y yo soy rayado, entonces no nos podemos llevar, y que si tú eres regio y yo soy, chi <risa> tú eres regio, yo soy chilango, y tú eres de esta colonia y yo soy de esta otra, no va por ahí, o sea, mientras estamos en eso, nos están robando la galleta, el verdadero enemigo. Sí, ¿no? y sí, se faltó comentar que el pobre está a un grado de, de enajenación, de alien alienación que ya ni se queja, ya nada más le hace, <risa> eso es lo que me quedó, güey. O sea, ya ah, ni sí. siquiera patalea, como que ya está narcotizado, completamente dormido, ¿no? Como que ya ve, ya no ve, ya no ve salir el sol. Y todavía en la clase media como que pues, es amigo del rico, pero, pero el, o sea, al final, eh, cuando tú desconectas las clases, en el sentido de que no hay oportunidades, este, pues se van a echar unas contra otras, ¿no? Comentario final, amigo. Eh, optimismo como siempre vamos a ponerle el, eh, la lupa encima a nuestros servidores públicos locales e internacionales e internacionales y entre nosotros que, que somos los que nos preocupamos por el planeta, porque la gente reciba sus, sus oportunidades vamos a echarnos la mano vamos a compartir información que es así como podemos luchar contra la oscuridad llevando las cosas hacia la luz Exacto, gracias, ¿no? pues, muchas Juan gracias por a ti por, por estar ahí, eh, bueno, al final eh, hay que estar despiertos porque la propaganda está con todo compadre. Sí, hay que ver está más hablando... allá de eso, hay que ver más allá de, de las ganas de, de enajenarnos, como dices tú La enajenación es directamente del mismo tamaño que la pobreza de una persona Entre más Exacto tener, ¿verdad? Yo recomendaría apagar la televisión y preocuparnos por limpiar el aire de la ciudad Sí. de como te digo eh, pedir aventón de dejar de usar el coche de tratar de hablarnos un poco más de usar menos el celular de recuperar la ciudad y de participar en el mundo desde la célula que somos nosotros al final las cosas no van a cambiar si no cambiamos nosotros si seguimos creyendo el cuento menos y bueno, nada más te mando un abrazo a ti, a Sergio Becerra al estimado público Álvaro Guadiana y la siguiente semana nos platicamos otra vez Ahí va a estar danzanegra.blogspot.com. Te mando un abrazo. Soy Juan Carlos Beno. 90.5. Unidos en la diversidad.